te Pe to emllot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 Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa número 7 de Desglosaurios ya el 7 El número mágico Sí <risa> El mejor número para cumplir años También Es un lindo número el 7 uh -huh. eh, Hoy voy a tratar de, de conducir los hilos porque por está pasando por un Estoy día muy complicado Estoy recongestionada no escucho nada, no te escucho. Te escucho allá como si estuvieras hablando de, desde Marte, no sé. Está bueno, es un, una linda imagen poética, no tanto para uh, para el vivo. No es pero... muy cómodo. Exactamente, sí, fastidia un poco. Bueno, usar. hoy seguimos rompiendo cosas. Eh, en, la, en la cortina de, de entrada de este programa decimos que vamos a hablar sobre... Eh, Letras sin dibujitos, ¿no? Claro, haciendo al, al, eh, a dar alusión a las novelas clásicas, digamos, que, que no traen ilustraciones. Novelas, claro. Uh -huh. ¿Y hoy? Hoy trajimos... Los geeks preferirían que, digamos, novelas gráficas en vez de decirle cómics. Así como Buzz Lightyear prefiere que le digan figura de acción y no juguete. Y un poco de, digamos... Obviamente tiene sentido, pero estaría justificado por... Más que nada por el formato. La narrativa, digamos, y, y la historia que cuentan. Hay entregas, típicos cómics, que cuentan una historia muy largo plazo. Entonces es como que lleva a un desarrollo de los personajes. este La trama es bastante compleja y no merece ser, justamente, valga la redundancia, desmerecido por tener demasiados dibujos en, en cada entrega. Así que realmente es un formato muy, muy complejo. Sí, algo novedoso también para mí porque no estoy tampoco muy involucrada... En el mundo del cómic, que es bastante grande y también bastante amplio. Es como si dijéramos que, que leer libros es eh, una sola cosa y después tenés un montón de géneros, ¿no? También hay un montón de, de, de ramificaciones uh -huh. en cuanto a los dibujos y en cuanto a la historia, en cuanto a, a, a dónde, eh, a qué estilo eh, sigue, qué sé yo, no es lo mismo un manga que no sé exactamente otra cosa, qué sé yo. Y también marca un poco como... Como la diferencia de lo que no es más cercano, quizás el cómic occidental y básicamente el americano, es predominante y es como que uno debe ir encontrando las pistas o conociéndolas por, por sí mismo. En cambio, en las primeras entregas de manga, por ejemplo, de acá de la Argentina, a menudo venían con instructivos en las contratapas de cómo leerlo, porque se le da atrás <risa> para adelante, claro. abajo hacia arriba, cosa que no pasa con el cómic, ¿eh? es como claro. arreglátelas. Este, salvo que tengas un coleccionista como el de los simpsons eh, uno tiene que, ir <risas> que a te guíe. Sí, acá en la plata hay un lugar donde venden historietas ah, que no sé si lo conoces ahora se mudaron uh -huh. eh, pero estaba está bueno como para ir y, y chusmear hay aparte hay muchísimas cosas de producción local ah, eso está, que está bueno es como también una un, una cosa bastante under no uh -huh. el, el cómic no sé debe ser como muy complicado llegar a a publicar algo, bueno, como en todos, qué sé yo. Exactamente. Como todas las cosas. Bueno, hoy trajimos... Eh, el jueves pasado salimos hablando y uh, Juani, Juan me iba a decir, Juani sí. me comentó sobre eh, Scott Pilgrim, que es un cómic de eh, Brian Lee O'Malley, canadiense. Eh, fue llevado al cine, 2010, creo que yo yo conocí la historia por ese lado. Ajá. Uh -huh. Eh, y después han, hicieron un videojuego también ese mismo sí, año, sí. Eh, está como muy ligado a esas tres cosas, ¿no? la, el cine, bueno, es, este tipo, o oh, Maley, eh. eh, estudió cine, después eh, lo dejó, se dedicó a la ilustración, este y bueno, es como muy amante de los videojuegos, también hace música, o hacía, uh -huh. eh, es como un Murakami del mundo de los cómics, digamos, como un, sí. un, un conocedor de muchas ramas eh, del arte este que confluyen o le llega el éxito con un producto en concreto que sería la, la historieta o la novela gráfica. Seguramente mm. debe estar escuchando un coleccionista y me debe estar odiando. <risa> pero pero bueno, es también un poco como ir descubriendo y también es interesante. Eh, allá en zona sur, por ejemplo, los cómics o los mangas llegaban a los puestos de diario. Mire. Salvo cuando había algún, digamos como un shopping y ponían una tienda de cómics que a veces no duraban tanto o cambiaban de mano porque es difícil, es un nicho como muy específico. Mm. Este, entonces tiene que ir como incursionando después se fusionan en roquerías y hay claro. mucho merchandising pero a través de la historieta es bastante difícil claro también como que tiene entrada por ese lado no por el por el uso de, de objetos claro. que no son o sea que, que, que devienen de ese cómic pero que son otras cosas ¿no? que claro. se convierten en el que seo remeras figuras o un llamador digamos presuntamente infantil y después te das cuenta cuando entrás que somos todos, digamos, tipos y tipas de treinta y pico o, o adolescentes sino tan tan niñes. Mm. Eh, así que bueno, ¿con qué vamos a abrir hoy esta vamos temática? Vamos a empezar escuchando un tema que se llama Scott Pilgrim, que de ahí eh, deviene el, el, el título de, de este cómic y el nombre del protagonista de una banda que se llama Plum Tree de 1997. Plum <risa> radionauta.com.ar FM 106 no, Los hallazgos de Nathalie son increíbles Yo no sé de dónde sacas, sos como la Jorge Rugal Pero con buena, no sé No, ese sos vos <risa> <risa> No, yo eh, hago Mis investigaciones mucho más serias <risa> Exactamente, ese, a eso iba Ya que nos llega un mail después de, no, de la no. productora de Jorge. este Queremos agradecerle a Cami. Yo haría un paralelismo con el papel de nuestra operadora, con la saga de James Bond. Q, que le prepara todos los gadgets y le salva la vida siempre en todas las películas, que son como 20 y pico. Vamos por el sexto programa, séptimo. séptimo. Y Cami nos sigue salvando. Sí. Eh, ¿Cómo se pueden comunicar con el programa y la radio? Tenemos... ¿Te vas a animar a cantar? No, no, hoy no Hoy, no. hoy, no. <ríe> hoy estamos todos en una sintonía <ríe> muy Barry White El Whats... Ay, mirá, ya de una No puedo entonarla El Whatsapp de la radio 221-670-5190 eh, Por redes sociales eh, Radio Nauta, Radio Nauta FM en Twitter Y Radio Nauta FM en Instagram eh, Por nuestra parte Desglosaurios, tanto en Facebook como en Instagram Nos pueden encontrar, solicitar cosas Recomendar Estamos abiertos a sí. todo tipo de data. Comentar. Eh, sí, está bueno el ida y vuelta. Uh -huh. eh, experimentamos el programa pasado una especie de, de ida y vuelta, pero eh, estaría bueno más. este Bueno, estábamos escuchando eh, esta banda de chicas uh -huh. eh, canadienses del 93, 90 y pico, eh, llamada plant Tree, que... Eh, Y bueno, fue incluido este tema, eh, bueno, que lleva el nombre del cómic, fue, inclu fue incluido en, en el soundtrack de la peli. este No es algo menor, porque a veces muchos orígenes suelen ser como tapados o, o que queda ahí en un núcleo muy reducido. Claro, en, en claro misterioso. Claro. <risa> sí, no, eh, fue admitido <risa> y, y bueno, incluido en la película. Uh -huh. Este, y también hay, hay encontré algunas cosas bastante nada, ah, eh, ¿cómo se dice? pintorescas sobre la, la historia, bueno, el este este chico Brian, el, en sus en sus obras es muy autorreferencial. De hecho, como que sus personajes y sus historias van creciendo junto con él, digamos, uh -huh. él, él escribió Scott Pilgrim cuando tenía aproximadamente la misma, no, pero no sé si la misma edad, pero más o menos por la veintena. Exactamente. Eh, antes de, de esta de esa de ese cómic eh, hizo otro que se llamó el Lost at Sea en el 2003, Scott Pilgrim en 2004 hasta el 2007, si no me equivoco. Este no, 2010. Desde 2000, 2004 a 2010. Y después, eh, otro llamado Seconds, que, eh, digamos, inspirado en, en una etapa en su vida en la que él justamente estaba escribiendo Scott Pilgrim y trabajaba en un restaurante Y, bueno, nada. Está como ambientado en eso. Es, es la historia de una chica de 30 y pico que uh -huh. en, es chef, trabaja en un restaurante. Y... En cuanto al, a a scott pilgrim bueno ahí digamos contame un poco cómo es bueno, la trama la básicamente drama. son eh, tres entre postado adolescentes y pre adultos eh, lo mismo entre 25 22 y 30 años uno de los integrantes es digamos se autoproclama como el mayor la mayor experiencia y también como que está ahí en sus últimos intentos para pegarla con la música es un trío de rock garage eh, alternativo, estética indie, de hazlo tú mismo. mismo La banda tiene una formación media rara porque eh, el guitarrista usa una guitarra criolla amplificada, lo cual es como súper ruidoso y punk. Eh, un bajo muy icónico como el Rickenbacker que usaba McCartney en, en la época del Sgt. Peppers. Y una baterista mujer que se llama Kim, lo cual es como también un... Una, ...un homenaje a, a las intérpretes bajistas... ...que han pertenecido a Sonic Youth... ...y a Pixies... ...Kim Gordon y King Deal... Ah, eh, <risas> ...así que hay como... ...hay un... ...unos guineos... Este, sí. ...no tanto como el nombre tan directo, pero... este ...suele ser un nombre icónico en el rock... ...este... ...bueno, en sí la película y, y el cómic... ...utiliza eh, como plataforma... ...todo lo que es la música, la producción... Eh, los contratos discográficos eh, y los elementos pop de esta contemporaneidad post-boom de la internet, para presentar eh, la historia de de Scott Pilgrim, justamente, que está enamorado de una chica que llega a la ciudad tan lejana de la América moderna que sería Canadá-Montreal. Eh, y esa chica súper misteriosa presenta que tiene como un bagaje que son unos siete, por lo menos hasta el momento se conocen, ex novios, el cual él debe derrotar como si fuera una saga de Super Mario para para lograr conquistarla. Sí, en, eh, ahí bueno ahí, hay también una, una referencia a su vida personal, digamos, su, su esposa, la que fue su esposa en ese entonces, Hope Larson, que también es ilustradora, eh, tenía también tres ex novios que <risa> se llamaban Matthew, los tres. Uh -huh. Y como que él ahí eh, hizo inventó su, su liga Matthews. No sé cómo era. Ex Matthews. Y, y bueno, nada. Se inspiró ahí. Súper autorreferencial como Murakami. Sí. Tenemos ahí, sí, siempre sí. retomamos elementos comunes. Sí. Bueno, y decíamos que bueno actualmente trabaja en está trabajando en un, un cómic que se llama worst world no sé si se entendió <ríe> con esta garganta bueno el peor mundo y colabora digamos. en sí colabora en, en, en otro que se llama snow girl que uh -huh. ese sí se, se está editando actualmente el, el anterior que no voy a volver a mencionar <ríe> digamos eh, el peor mundo posible claro eh, todavía no no está editado. Bueno, vamos a escuchar un tema de él, de Brian Lee O'Malley, eh bajo el seudónimo Cupec, eh, hace música, él la sube a YouTube. Así va todo bastante under también. También me fijé poner las reproducciones eran poquísimas, o sea, nada, eso está bueno. O, Exactamente. O, o, sí, sí, mantiene la esencia, digamos. Sí. Aún siendo mainstream en un lado de su vida, sigue siendo es under. Es loco eso, ¿no? Sí, sí, sí. bueno. Realmente. Bueno, eh un tema que se llama Saint Clair Yeah. So been talking And I never know what to say but we've been talking You know we've been talking anyway And I've been thinking but my thoughts have not made sense so I've been sleeping waiting to talk to you again I need to get out of here possibly right away possibly yesterday but I'll probably just stay I need to find a new place to be take myself out of the snow take a ride on the TTC 606 3 padionauta.com.ar ¿Conoces a Pac-Man? Yes. <ríe> Cosas así... Creo. que el, La mina que dicen en, en la película... He oído hablar de él como que claro. si no fuera uno de los juegos más famosos de, de la historia. <ríe> Pero estas múltiples referencias, digamos, están tanto en el cómic como en la película y además es decir el videojuego referencias a lo que es todo gamer no solo ya en el ambiente del cómic y y lo 2000, sino también lo que viene de los 80 y la estética 8 bit este es uno de los pocos discos mainstream, la banda sonora de la película, o sea que llega a topes eh, de listas Que tiene un tema en 8-bit Cuando siempre es como un culto que se hace entre youtubers de, Bueno, vamos a pasar toda la discografía de King Crimson a 8-bit A <risa> suena sí. Y en el disco está, digamos, en la banda sonora <risa> este, sí, sí. Hablando de, de esas referencias eh, Encontramos bah, En realidad es una especulación mía Para poder pasar un tema que Eve nunca mm. me dejó mm. eh, la, El trío digamos, la banda del protagonista Se llama Sex Bob Omb Eh, siendo como una trilogía de referencias por un lado Bob Ohm que es un enemigo de Mario en la saga de videojuegos la banda de Punk Sex Pistols y el hit de Tom Jones Sex Bomb, Tom Jones un tipo que aparentemente como muy serio, es caballero de la orden de, de la corona inglesa pero después agarra y hace programas como The Voice y tiene este hit este hit pseudo-tecno que siempre quise pasar de fondo las introducciones del programa y eh no. no. Es demasiado onírico. <risa> Pero hoy no sé qué pasó, estuvimos como armando las cosas y, y se infiltró. ¿Lo no sé infiltraste? Lo infiltraste. infiltraste. Bueno, eh, para antes quería decir eh, sobre las las eh, las sí, los referentes uh -huh. extraños o eh sí, a no sé. Que suenan ahí que, como colgados. Que no, no te imaginas uh -huh. que, que tienes... Eh, o mal leí estos referentes. Por ejemplo, dice hace... A, cuando tenía veintipico años, leía Gabriel García Márquez, Calvino y Borges. Uh -huh. Y vos. me transmitieron mucho y traté de hacer algo ligeramente parecido. Hay cosas de, de Aleph en, en Scott Building, sería muy loco. Habría que analizarlo. Podría ser una tesis <risa> muy muy importante eso. Sí, pero... Y después dice, bueno, eh, algo parecido con, con varios cineastas. Charlie Kaufman, Spike Jonze y Wes Anderson. Mira. Eh, ah, y yo te decía que los que, que los dibujos me hacían acordar un poco a, a Steven Universe. Uh -huh. Viste que es como un poco como eso. Eh, nada. Y, y, ah, también también leí que, eh, <risa> que que como que tomaba de, de referencia eh, Ranma Medio que <risa> justo el otro día hablábamos sí, sí, sí. Eh, no sé bueno, sí, tiene como referencias a, a, a, al manga y uh -huh. decía Rana Medio claro, sí, pasa, justamente yo estaba como pensando en eso de las, los múltiples tipos de manga que yo creo que mi vieja o mi viejo siempre todos son los, los dibujitos chinos y van adentro la bolsa, ¿no? pero hay como distintas escuelas, uh -huh. eh, por un lado están las vertientes tipo Sailor Moon o Candy Candy, que es un tipo de dibujo con piernas muy largas, largas y cuerpo chiquitito. Sakura. Eh, exactamente. Después hay como un dibujo que se llama chibi, que es como eh, pequeñito con cabeza gigante, digamos, un Tipo de poco... las chicas superpoderosas. Exactamente, que tiene que ver un poco con la estética de Scott Pilgrim. Mira. Y también el Ramon medio, pero que lo que pasa con Ramon medio es que los momentos entre comillas serios son del estilo Sailor Moon y cuando hay una situación como cómica o graciosa se hacían como pequeños segundos de, de claro. chibi, digamos, como de, de pequeñito. Eso Mira. suele suele pasar y, y me pareció como que influía mucho, que había algo ahí como de, de manga, digamos, en, en esta estética. <risa> bueno, ¿qué vamos a escuchar? Preséntalo vos porque a mí no me da. Bueno, Dejo. por un lado la pista original de la banda sonora, que es We Are Sex Bomb, y por otro el hit de Tom Jones. Yo lo quiero escuchar, lo voy a bailar acá. Lamentablemente no pueden ver lo que pasa en la pecera. No. Tal, tal vez hago un vivo en Instagram, pero bueno. Quami, <risa> eh, cuando quieras sorprendernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! personalizer and the baddies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 Dibujo e historietas Danza butó Piano Eco diseño Laboratorio de Canto y Entrenamiento Vocal Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 La Pulseada La revista del Padre Cajade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 petroleros, eh, la gente se lanzó a las calles esta decisión y voluntad no solo de reclamar porque todavía no les pagan sus salario atrasado y el, el aumento del costo de la vida es absurdo y en, en provincias patagónicas la vida es mucho más costosa también está denunciándose la situación y el estado en que se encuentra en las escuelas creo que tomar conciencia de esa situación no, nos plantea también eh, mirar las relaciones entre las políticas extractivistas y la, la vida cotidiana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 radionauta.com.ar FM 106.3 Un oyente nos manda... Al fin, valió la pena esperar 7 programas para escuchar Sex Bomb. Regálenme a Tom Jones para mi cumpleaños como Mark Simpson. Ah, vos porque... Mirá, ¿Qué, qué pasa? Te conviene, ¿qué pasa? ¿Te conviene ¿Qué ese, pasa? ese comentario. Los oyentes siempre tienen la razón. Es como el y aparte, cliente. ¿por qué te escriben a vos? ¿Por qué no me escriben a mí? ¿Y porque mm, somos no socios Dudo. del club de fans de Sex, <risas> sex Bomber en Argentina. Este, este, volviendo a poner la música en el eje, exponiéndonos serios. Dale, eh, al ser la música una piedra fundamental en la novela gráfica, resulta interesante los recursos utilizados para que las hojas del cómic suenen. Un poco de lo que decíamos en el eslogan del programa de los indibujitos, bueno... Hacer dibujos tampoco es una gran ventaja como para representar la música o hacerte una idea más allá de la onomatopeya y demás. Pero en este caso, nuestro amigo Male se las rebusca para que las viñetas sean tamaño inside y entre la letra de la canción y los acordes del cifrado, o sea. Sí, uno, sí, es porque también es músico, entonces claro, eh, tiene, creo tiene que viene data. ahí un guiño para eso. Está bueno uh -huh. como no sé, lo hace como más interdisciplinario, ¿no? Claro, como como más... lo único que le falta es como esas esas tarjetas que venían antes que vos las abrías y tenían música. Sí, que venían como en 8 bit Imagínate también. si pasaba eso. ¿Qué, qué terror cuando estabas durmiendo y se movía algo en la, en la pieza y empezaba a sonar desafinado para cuando sí. tiene ánimos. Desafir... el tono. No. Horrible, pero muy buen gesto el que te lo nuevo, ¿no? de Navidad. Sí, súper tenebroso. Navidad eran. Es el único momento que no me gusta las canciones de ¿no? Navidad. <risa> ¿Sí? ¡Terror! Hay, bueno, un buen material para hacer una película de terror. este Igual, del mismo modo, uno tenía la letra, tenía los acordes. Pongo seriedad porque si no nos vamos al pasto más. Eh, pero no sabía igual cómo sonaba la música. Entonces, ¿qué, ¿cómo se la rebuscó para la película? Contanos, Ebe. ¿Quién, quién, ¿Quién ayudó ahí como para ponerle... Tenían material, tenían la letra, tenían los acordes, pero faltaban las melodías y la grabación. ¿A sí, quién acudió? Eh, el... ¿Me tiraste una data ahí que involucraba a Paul McCartney? Ah, no. sí. ¿Cómo es que se llamaba el productor? Nigel Ni Godrich. Nile. ¿Qué nombre? Hermoso. Eh, sí. Sí. Sí, sí, eh, produjo... Bueno, es como el, el sexto Beatles... Exactamente, sí. El sexto sí, sí. Radiohead... Ajá. De Radiohead. <risa> eh, y sí, también... Eh, eh, George Martin le, le, le recomendó a Paul McCartney que le produjera un disco que... Ya nomás te digo, pero... Eh, sí, trabajó con, con, con mucha gente con... Eh, no sé si con Oasis. Uh -huh. También... Eh, estoy tirando a la mitad de las cosas, perdón No, no pasa nada Es un nombre que, digamos A, a grandes rasgos eh, Como que fue llamativo Por el boom de radio GDS Post 2000 con el Key Day, este Ese cambio de rumbo, de pasar de ser un rock de guitarra A ser algo más electrónico Y es un nombre que no suena en algún lado, en algún crédito Está porque Muchos los artistas que vienen de tiempos Pasados, más monolíticos Más rock de guitarra, quieren Como ese nuevo sonido electrónico eh, que supuestamente garpa mm. este <ríe> entonces es como traer sí. al, al, al nuevo productor, al nuevo George Martin de, de este siglo sí, bueno, eh, también eh, mezcló y produjo a Roger Waters Travis, Beck R.E.M. <risa> U2 y justamente Beck R. es quien pone digamos la música, quien compone con esos acordes y con esas letras la música que tocan por lo menos el trío de de sexo omb en la, en la, en la película. Así que es lo bueno, digamos, lo interesante, justo ayer estaba viendo un video de YouTube en el que explicaba por qué en algunas películas los intérpretes no tocaban muy bien ni siquiera el playback de lo que estaba sonando y es porque tenías que estar registrado en la sociedad de actores y justo tenías que ser músico. Entonces, cuando llamaban a alguien como un extra que tocara y de casualidad no era músico, ni siquiera, digamos, este reforzaban, como que pareciera más real el playback. Entonces, en este caso, da la casualidad que los músicos, digamos, que, que interpretan a los tres protagonistas de la película, interpretan, digamos, eh, a ser muy, muy realista su, su trabajo. Sí, creo que Michael Cera toca el bajo. Sí, hace unos años subió a Van Cam, bien under, su, su disco de como 30 canciones. La rompió, fue un boom de Van Cam, digamos, porque como un caso de culto es un actor que está en muchas películas bueno como Yuguno Yo, no. este que, que llama la atención y, y son por un gran llamador <risa> este sí el, el disco que te decía de Paul McCartney es Chaos and Creation in the Backyard exactamente sí sí sí producido por Godrich también bueno mucha gente lo conoce quizás de esas sesiones In the Basement de Radiohead Mirá. en el que uno dice cómo hacen para que suene incluso mejor que el disco siendo tocado en vivo bueno el culpable es Nigel Godrich Este, sí. un, un genio en, en todo lo que tiene que ver con la producción y postproducción Bueno, ¿qué vamos a escuchar? En este caso vamos a escuchar Un tema de la banda Metric Se llama Black Sheep Que forma parte de la película En la película eh, canta eh, Brie Larson Que es la encargada de llevar al cine también eh, Como protagonista Capitana Marvel Así que la cara es media conocida Bueno, así que vamos a escuchar Black Metric Black Sheep Metric Radio Nauta FM 106 3 Buenas datas, nos tiramos Estaría bueno como, viste cuando las, las, las series de televisión muestran El detrás de cámara en blanco sí. y negro como Tener grabado sí, Ay, en donde vi Bueno, no importa, <risa> eh, pero sí, sí, te, te tendríamos que pro, eh, grabar... Y subirlo en la semana, como el plus. Mm. Haríamos sí. un, un, un cuarto de programa más, ¿no? Claro, más o menos. un bonus track. <risa> para para el, alguno de nuestros fans, por ejemplo, como el fanático de Tom Jones, sí. que nos manda mensajes, este, yo creo que disfrutaría <risa> estas discusiones sobre <risa> los Oscars y, y demás. Sí. Bueno, hablando de películas, de Oscars, de soundtracks eh nos encontramos con que el disco que está subido por ejemplo a Spotify o en YouTube la banda sonora que además de tener a la música digamos que suena en la película interpretada en vivo tiene otras músicas que adornan escenas digamos como las partes dramáticas, románticas y demás y estamos en un caso donde, donde es predominante todo lo que tiene que ver con lo under, digamos con bandas que recién estaban dando sus primeros pasos este como Black Lips que también había hecho una había tocado una canción o apareció en la banda sonora de 500 días con ellas y demás, digamos, artistas, garage, alternativos. Pero también tiene algún que otro tema bien recontra mainstream, como el caso de los Rolling Stones, y de Marc Volant, de T-Rex, que es una banda como aparentemente de culto, es tuvo su impacto en su momento con la estética glam, pero al fallecer tan tan tempranamente Marc Volant es como que no, no tuvo predominante vigencia. Eh, en este caso la canción elegida para el soundtrack fue Teenage Dream De Tiranosaurio Rex eh, Por lo cual hemos como decidido también acompañarlo Con el homenaje que le hace David Bowie Al mismísimo Mark Volant Se llama Lady Stardust Que es una canción que juega con eso del, del travestismo y de la estética Como de quién es ese, esa mujer o ese chico Que usa los pantalones tan apretados Y, y está maquillado y demás este Lo cual se pone muy interesante y muy emotivo, sobre todo después del trágico desenlace y los homenajes de David Bowie posteriores. Este, así que vamos a, a escuchar este duplete de canciones, Thin Stream y Lady Stardust. are home, my guardian angels run down my telephone, the heat's on mister, can't you hear him scream? it's a us the nas with god-given ass he took it all too far but boy could he play guitar Radio Nauta. FM 106.3. Bueno, ya estamos por irnos a casita. Uh -huh. eh, no sin antes... Vos te vas a tu casa, yo no. <risa> <risa> bueno. No sin antes decir... Eh, vamos a terminar con un otro tema de, de del ilustrador y creador de del cómic que hoy trajimos. Uh -huh. Que yo le comentaba a Juan y es, es un poco eh, me gustaría como ponerle un género, va no sé, porque porque sí. Uh -huh. eh, me hacía acordar un poco también a las canciones que, que se, a las canciones de una película que se llama Ruderless, pero bueno, nada que ver no es, Eh, pero es, es como como Esto de, de hecho en casa ¿no? uh -huh. lo, lo Do it yourself y, y como en una calidad nada eh. Con lo que tenés a mano Sí, sí, sí No sí. me sale la palabra bueno porque, no no, Lo raro de, de hoy en día Es que esas cosas surgen naturalmente En algunos casos O por imposición de los medios de producción Justo ayer falleció eh, Johnston un, un músico que le han hecho un documental y ha salido Daniel Johnson ha salido en, en ISAT, eh, ha marcado infancias, eh, just, justamente no saber si era un tan inverosímil su historia que no se sabe si es cuando yo era chico no sabía si era un caso real o, o simplemente una ficción de ISAT este, y bueno, la terminó pegando con unos cassettes que él hacía las tapas de los cómics, digamos Kurt Cobain ha llegado a usar una remera eh, con la tapa de su segundo disco por lo cual fue como el golpe masivo Este, y después cuando por, por problemas de salud este mental básicamente eh, dejó de tocar o estuvo como un poco alejado de la industria la ha pegado también haciendo cómics digamos es un gran fue un gran consumidor bueno, de, bien al de caso comics. bien al caso así que es un poco como esos nichos comunes entre la historieta las grabaciones hogareñas y demás mm. bueno michael serára también eh, uh -huh. exactamente decíamos sí, sí. hace un ratito no sé si lo dijimos al aire o lo dijimos en eh, Escúpelo, escúpelo. No, yo... no, eso, eso. Ah, de sí, sí, sí. Cera. <ríe> Hablamos tanto no me acuerdo puertos. si... Bueno, no importa, <ríe> se menciona. Bueno, vamos a irnos hasta el jueves que viene. Uh -huh. Gracias, Cami. Gracias, Juaní. Vamos a irnos escuchando Useless Tears in a Teacup.